Segundo libro de los Reyes, capítulo 8 Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo Levántate, vete tú y toda tu casa vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó, e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, Y vivió en tierra de los filisteos siete años. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: Rey señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, Elia se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, Al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Eliseo se fue luego a Damasco. Y b e n a d a d rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a a s a e l Toma en tu mano un presente. Y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues, hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, cuarenta camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, Tu hijo b e n a d a d rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, Ve, dile. Seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente. Y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Azael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegará fuego. A sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y a s a e l dijo pues: ¿Qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y a s a e l se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua, y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Asael en su lugar. En el quinto año de Joram, hijo de a c a b rey de Israel, y siendo j o s a f a t rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de j o s a f a t rey de Judá. De treinta y dos años era cuando comenzó a reinar, y ocho años reinó en j e r u s a l é n Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a z a i r y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se r e v e l ó Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. En el año doce de Joram, hijo de a c a b rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De veintidós años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en j e r u s a l é n El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramó de Galaad, contra a s a e l rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a r a m o t cuando peleó contra a s a e l rey de Siria. Y descendió Cosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de a c a b en Jezreel, porque estaba enfermo.